de Riosar y Ratia en el 100.8 de FM ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad... ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8 Berriazar y Ratia. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratía. Ya sabéis que estáis y para las que no lo sepáis y para los que no lo sepáis, un día más, un martes más aquí en el Choco, en Berriozar y Ratía. ¡Aliña! Tenemos hoy un día más Aquí en este 16 de El mes de diciembre Y seguimos aquí como todos los martes Acompañando una hora de vuestro Tiempo, a todas las personas que estáis Por ahí en alguna parte de este queridísimo Mundo, vuestras casas, en vuestros Coches, en vuestros ordenadores Donde quiera que estéis Y nada que tenemos por aquí, pues vamos a hablar De muchos temas interesantes, por lo menos a mí Me lo parecen y ya sabéis que Para lo que necesitéis, pues nada clean, clean, clean, A comentarnoslo aquí aquí en los estudios de Barrioza y Erratía que nos llega todo por estas maravillosas nuevas tecnologías que son los ordenadores, así que conectémonos unas con otros, otros con unas y al final, entre todas las personas hagamos de algo muy maravilloso, más de lo que ya es el choco, bueno, lo que iba, lo que iba, que se me empieza a ir un poco la pinza, esta semana repasaremos la actualidad de nuestra sociedad en el choco social, vamos a hablar ni más ni menos que de estas campañas navideñas que sacan sobre los catálogos de juguetes, pero concretamente de una, una que por fin ha mostrado un catálogo no sexista. Así que be, escucharemos qué es lo que En dicha, en dicha campaña Pues se ha destacado En hecho con la sexualidad En este programa sí que hemos hablado en algunas ocasiones Sobre los colores, la cromoterapia Los beneficios que tiene para nuestra salud Pero también los colores eh, Tienen influencia en nuestra vida sexual Por lo tanto, atentas y atentos Que con un simple color Puede cambiar muchísimo Toda nuestra andadura sexual Así que, ya sabéis a estar atentos y acoger nota Para cambiarlo en donde tengáis que cambiarlo En el choco de recuerdo Recordamos a una cantante que está todavía Con nosotras, con vosotros Pero que a mí me parece muy interesante, que a mí me gusta Y que me apetece hablar de ella, que es ni más ni menos Que la cantante Luz Casal También en el choco de... En la sección de Tu vamos a repasar la agenda Que viene cargada de cosas interesantes En este mes de diciembre En esta la agenda de, de, de Berriozar De vuestro queridísimo pueblo O para las personas que nos siguen desde otros lados Pues este pueblo que es muy chulo Que tiene mucha vida social Así que vamos a hacer un poco de repaso de la agenda Y en el Choco el Bienestar Ni más ni menos que algo que seguro Que a la gran parte de las personas nos gusta Y que siempre sabemos que tiene cosas buenas Pero hoy lo vamos a descubrir mucho más Que es ni más ni menos que esos beneficios tan ricos que nos aporta el chocolate como ya os decía podéis conectar con el programa fácilmente como como Facebook, meteros por ahí, indagar eh, Comentarnos cosas, mandarnos Mensajes, que si no estamos aquí Que además estoy solo a estudios de Barrioza Arratia Así que yo quiero que me escribáis Alguna cosa interesante, ya sabéis, búscanos En el Facebook, en el Facebook En Choco Barriozar, si no, también Puedes mandarnos un correo electrónico El chocobarrioza y arratia hotmail.es, cualquiera de Vuestras sugerencias, cualquiera de vuestras Opiniones, todo lo que podáis invertir En este programa, es maravilloso, así que Yo creo que que merece muchísimo la pena. Y aquí estamos ya vísperas de, de lo que es la Navidad Que por cierto también deciros que luego lo volveré a recordar Que hoy es este día 16 de diciembre de Choco Y nos vamos a tomar unas vacaciones Y Choco se va de vacaciones de Navidad Hasta el día ni más ni menos que la Vuelta de los Reyes Pues a la semana siguiente que no sé que luego lo miro que día es Así que bueno que vamos a disfrutar de este super día Que tendremos unos cuantos programas Unos cuantos martes sin estar Pero no pasa nada porque siempre va a quedar el espíritu de Choco purulando por ahí Así que yo creo que me estoy enrollando más de la cuenta Que ya no sé ni lo que estoy diciendo Que estoy encantadísima, ya sabéis, una servidora como todos los martes Miren, y que pues yo creo que dicho lo dicho Que ya tenemos la parrilla llena de historias Pues nada, que comenzamos Así que atentos y atentas y a gozar Теперь веселится не, не грустит одних бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Да. pasito que tenemos aquí a este caótico de nuestro mundo y comenzamos comentando que toda la oposición excepto el pp de navarra exige a ope encontrar el modo para que etv pueda verse cuanto antes aquí en nafarroa alba contradice allí navarra no se queda fuera no de lo que sería las ayudas a personas paradas, quienes cumplen los requisitos previstos, sí que tendrán directo, ay, perdón, derecho el tanto en Navarra como en cualquier otra comunidad autónoma a obtener dicha ayuda. detenidos los presuntos autores de la muerte de hincha de los riazor blues la policía ha detenido a más de 30 personas involucradas en la, en la reyerta del calderón todas las personas eh, frente uno de los acusados por la muerte de jimmy es un taxista y padre de familia de parla detit El proyecto de presupuestos de la UMNA para 2015 asciende a 64,71 millones. La propuesta del Consejo de Gobierno acordada ha sido elevada en el consenso social para su aprobación. La gran recogida en Navarra supera todas las previsiones. El valor de los productos recibidos estima en unos 968.000 euros, es superior también al de los años anteriores. Y finalizamos comentando que queda eliminada la tasa por los servicios que presta Policía Foral en los espectáculos taurinos. continuamos aquí en la 100.8 Berrioza y Ratia, ya no estoy sola a los estudios de Berrioza y Ratia, han venido a arropar mucha gente, bueno, no mucha, no voy, a, no voy a mentir, una persona por aquí así que estoy encantada de que estés por aquí y que compartas, no sale al micro así que no pasa absolutamente nada desde aquí me apoya moralmente, así que a tope. Pues nada, continuamos en el choco social y como ya se acerca las fechas, bueno ya se acercan, no, ya estamos porque desde hace ya un tiempo que los turrones los polvorones están en los diferentes supermercados, las que están adornadas, la navidad queridas y queridos, está aquí con todas vosotras, con toda con todos vosotros, así que llegan a casa, nos llegan muchos de esos queridísimos catálogos de juguetes en los cuales los niños y las niñas lo ven y dicen yo quiero me lo pido, me lo pido, me lo pido, quieren todo Pero concretamente podemos observar que muchos de estos catálogos tienen un matiz un tanto... Bueno, desde mi punto de vista pasado de rosca, pero lamentablemente es una parte del sistema patriarcal que todavía sigue en nuestros días. Y es que los catálogos son sexistas y todas las personas... Aunque no se hayan detenido nunca a mirar un catálogo de juguetes, ni que hayan hecho ese esfuerzo, y que a día de hoy consideren que no, pues yo les invito a que cojan los diferentes catálogos y que miren, que valoren los colores, dónde juega quién con quién, y toda ese serie de, de circunstancias que al final no hacen más que incrementar los roles de chicos y chicas, pero... Hay un catálogo, concretamente, nos llama la atención, que la, ca la cadena de jugueterías de Toy Planet triunfa por su catálogo no sexista. Y es que, a día de hoy, pues se eh, plantearon que, bueno, pues que detectó el año pasado, gracias a diferentes redes sociales, que las familias tenían ganas de ir dejando atrás ya los tópicos en los juguetes. No llegamos a... A tiempo comentaban para incluir el cambio en el catálogo del año pasado pero sí que se hizo una foto en las redes con con imágenes individuales de las diferentes juguetes y también de las diferentes maneras de enfocarlos este año si sí han sido incluidas las fotos en el catálogo para la campaña navideña que es la más importante para las empresas de este sector la acogida ha sido muy positiva y consideran que cuando colgaron las diferentes fotos del catálogo en el facebook se comparten el doble que el resto de de autorizaciones y lo mismo ocurre con los diferentes me gusta porque en el Facebook al final es una vía de conexión entre las diferentes personas y un me gusta en muchas ocasiones es importante para todo para todas las personas que hacen algo bien sea un negocio, bien sea una actividad voluntaria como puede ser, por ejemplo, este, nuestro queridísimo Choco. ¿Por qué? Porque es la manera de intentar darte cuenta que a veces la gente está ahí y que apoya. Y más cuando hay una venta de productos y hay un tema económico detrás. Por lo tanto, se dieron cuenta que era algo que la sociedad pedía y, por lo tanto, pues comenzaron a trabajar en esa voluntad. Marcela, que era intentar entender lo que es el juego de una manera realista y desde una manera no condicionada, sino de una forma libre en el cual cada persona decide qué juguete quiere adquirir sin ya tener ese pre pre digamos, esa precondición de que este chico juega con él y yo como soy chico también y yo como soy chica con aquel. No. Puede ser caso, pero también hay una libertad, que es lo más importante dentro de todo tipo de elección a lo largo de la vida. La iniciativa también ha sido de agrado de los diferentes eh, dueños y dueñas de las más de 200 tiendas, el que tiene la cadena en la península. Se lo comunicaron a todas las personas antes de enviarles el catálogo, todas las personas trabajadoras, y les gustó. Incluso cuentan con muchas personas consumidoras, les han felicitado por el punto de venta y no solo online, y además... Pues han recibido bastante, digamos, pues esa consideración y es que no se va a quedar eh, en un experimento, quieren conseguir Quieren seguir adelante, quieren inculcarlo Y quieren seguir mostrando Esa parte, esa parte realista Que está ahí, que forma parte De nuestro mundo, y es que aunque con mucha Frecuencia se reproducen los Estereotipos y se apueste A lo seguro, el sector juguetero Es consciente de que los roles de juego De niños y niñas llevan ya Poco a poco años difuminándose Por ejemplo, las cocinas De juguete son un producto Unisex para muchas personas Fabricantes, al ser un juego de imitación Y como hoy en día, tanto padres como madres cocinan, cada vez más niños y niñas quieren uno de estos juguetes. Y también hay estudios en los que muestran cómo las niñas cada vez más les gustan los superhéroes. Territorio hasta hace unos años casi exclusivamente masculino. Y todo ello pues da margen a esa actividad digamos, elección de lo que son los juegos sin estar condicionados por un referente ya que tenemos. Porque mucha gente, cuando considera que cada cual elige, somos libres, lógicamente. Elegimos en base a lo que nos gusta. Y yo, no significa que ahora por ser una mujer o porque yo tenga una hija, le tengo que condicionar para que elija un balón o para que se vaya por un superhéroe. No, simplemente no le quiero condicionar a que por ser una chica tienes que ir a esa gama de juguetes donde todo está indicado que sea para niñas y en donde todo sea para niños. Hace tiempo ya fuera de lo que serían lo que son los propios juguetes, los propios catálogos, me pasó en una tienda de juguetes en en, en Londres, que ya pues estamos hablando de una ciudad que es ...bueno, pues bastante adelantada... ...en muchas en muchos aspectos... ...y me llamó la atención porque tenían... ...diferentes plantas... ...y tenía una de ellas en la cual se llamaba... ...pues digamos, no me acuerdo, pues sería... ...para chicos y otra para chicas... ...entonces ibas por ahí... ...y te dabas cuenta como en la de chicos... ...pues estaba lo mítico... ...los típicos, los camiones... ...los balones, los superhéroes... ...y toda esa parte, las espadas, las pistolas... ...y en la de chicas aparte de incluir toda la parte de muñecas maquillajes los carritos las cocinas también incluía toda la parte más artística y creativa todo lo que sería los lápices de colores y yo me preguntaba a día de hoy es necesario distinguir las plantas en base a el género sea, el sexo chicos chicas por Yo la verdad es que me, me, me pareció... Esto estoy hablando concretamente de hace cuatro años. Ahora no sé cómo estarán las cosas, ni si habrán cambiado o no, pero es condicionar, condicionar. Si yo soy una chica, subiré aquí. Si yo soy un chico, subiré allá. Por tanto, es importante tenerlo presente y sobre todo darnos cuenta que hay una parte de elección que la hacemos porque queremos y que no pasa nada porque una niña decida jugar con una muñeca o decida ponerse una falda rosa que sería lo establecido como normalizado. Tampoco pasaría nada si un niño decide querer jugar con una muñeca si un niño recibe como el color preferido el rosa o si un niño quiere pintarse o si una niña quiere jugar con una con una espada y quiere jugar a fútbol y quiere estar ahí. ¿Por qué? Pues porque ha decidido que eso es lo que a ella le gusta dentro de toda la parcela de diferentes juguetes posibles por lo tanto, esta campaña es la que se centra en la adquisición de los juguetes en base a tus propias necesidades y a tus propios gustos no definiendo concretamente lo que debe de ser por ser un chico o por ser una chica Y la verdad es que tenemos suerte porque no es la única iniciativa. Hace unos años Top Toys, una franquicia de Toys en el norte de Europa, también publicó un catálogo para el mercado sueco en el que también se intercambiaban los roles de género con niños peinando muñecas y niñas empujando pistolas de dardos, hasta el punto en que la versión danesa del catálogo apareció una niña con una camiseta rosa que en Suecia y por arte de Photoshop... Pasaba a ser azul. ¿Luchar contra los estereotipos? Complicado. Y en el sector se debate entre una buena voluntad y la aversión al riesgo. Y es que ha arriesgado porque en muchas ocasiones los niños y las niñas son las personas que, al fin y al cabo, están ahí. Sí. Crea, eh, creándose, cre educándose, y el problema muchas veces no lo tienen, ni ellas ni ellos, lo tienen las madres, los padres o todas las personas adultas que forman parte de su vida que les hacen entender que esto no es de chicos o que esto no es de chicas. Y me pregunto, ¿qué tiene de malo que un niño le guste pintarse? ¿Por qué? ¿Es algo natural? ¿A los niños disfrutan? ¿Por qué tiene de malo que una chica decida querer pintarse? ...jugar con los chicos, querer jugar a los camiones... ...querer jugar esta, es que le gustan las cosas de chicos... ...y yo suelo decir, no hay cosas de chicos ni cosas de chicas... ...hay cosas que están ahí y que forman parte... ...de lo que sería nuestra elección del juego... ...por lo tanto, importante tenerlo en cuenta... ...importante no dar importancia a lo que eligen... ...¿por qué? porque cada cual elige lo que le apetece... ...y no pasa nada porque un niño pida una muñeca... ...o porque una niña pida un camión... Cada cual decide lo que quieren en ese momento, respetemos y sobre todo, lo más importante, no condicionemos la elección. Por favor, catálogos no sexistas, importante para que la educación en igualdad y en valores reales esté ahí, firme y clara. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver lo que encontramos por las tiendas, hagamos este comentario parte de debate que es muy interesante, este análisis, el observar, el ver los catálogos, el ver cómo nos condicionan, el ver cómo son nuestras expectativas, el darnos cuenta de que está ahí y que los prejuicios los tenemos ya en nuestras propias cabezas. Y por mucho que muchas veces hagamos este trabajo de intentar analizar, en ocasiones se sigue produciendo esa parte que está ahí, todavía nuestro inconsciente, pero sabiendo, analizando, detectando, vamos a poder dar cambios. Así que apostemos por un sistema más igualitario y sobre todo un sistema en el cual exista esa parcela de elección libre. La semana que viene, no, porque no estaremos, pero a la vuelta de enero muchos temas más. ¿Aquí dónde? Pues dónde va a ser, en el Choco Social. ¿Y tú qué opinas sobre los catálogos? Pues ya sabes, venga, venga, no te quedes ahí parado ni parada. Facebook, coméntanoslo, cuéntanos qué te parece, ¿lo has visto en algún momento? ¿Has sido consciente? ¿Te parece que esto que estamos hablando es una auténtica tontería? ¿Qué opinas del tema? ¿Importante? Mándanos algo, lo que consideres más importante, Facebook o correo electrónico. Estaremos encantadísimas de poder leerlo. I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave I'm too sexy, for my shirt, too sexy Y de for la my puesta shirt, por catálogos no sexistas, Encontramos la próxima sección del choco, ni más ni menos que el choco de la sexualidad. Y esta semana nos vamos a encaminar a tratar un tema que a mí me ha parecido muy interesante, que espero que para vosotras y para vosotros también, y que como tampoco nos va a costar mucho esfuerzo, pues podemos probar a ver si realmente influye o no. Y ni más ni menos que, dice los estudios, porque aquí siempre estamos hablando de estudios, no os creéis que yo aquí me invento nada de lo que digo en el choco la sexualidad no, los estudios están ahí de lo que estudien a lo que realmente sea o lo que no se interfiere en nuestras vidas, eso ya es otro cantar pero los estudios están ahí es que los colores influyen en nuestra vida sexual, influyen en nuestro estado de ánimo, en nuestro día a día en la manera en la que vamos vestidas en la manera en la que vais vestidos, pero también en la sexualidad, los colores pues influyen a través de la cromoterapia podemos armonizar y facilitar la curación de ciertos padecimientos, cada color tiene psicología y espiritualmente una interpretación y también tiene un uso para, pues depende de los fines que busquemos head, head, mob, you know I mean, the... Existen diferentes maneras de jugar con ellos en nuestra propia vida sexual por ejemplo pues porque claro, ahora vamos a hablar de diferentes colores, hay que tener presente que una cosa es en nuestra propia ropa cuando vamos en nuestro día a día y también cuando estamos hablando de sexualidad, pues para que pues para poder utilizarlos, pues podemos usarlos en diferentes partes. Por ejemplo, en la lencería, en la ropa de cama, esa es muy importante, la ropa de cama. Dicen, pues bueno, ahora iremos eh, leyendo las diferentes colores en las sábanas. Por lo tanto, a veces hay que jugar con ese color de la sábana para que reavive, para que esté, para que esté ahí o también a veces en la pared de la, de la habitación, porque también pues al, al tenerlo en la ropa de la cama, todo, todo ello, podemos tenerlo presente y vamos a leer, vamos a atender a los diferentes colores que forman parte de nuestra propia vida y que también nos pueden hacer ese fomentar esa parte esa parcela de nuestra vida sexual. El rojo, rojo que te cojo ni más ni menos que acrecienta el erotismo, brinda fuerza y resistencia. Buen color para poner en las sábanas, ahí tenerlas, rojas, rojo pasión. ...y intentar observar si se producen algún efecto... ...en lo que es nuestra propia vida sexual... ...Naranja, aumenta la capacidad de concentración... ...quienes prefieren el color naranja... ...también centran su placer en las fantasías sexuales... ...el acto sexual es un gran espectáculo donde... Son los para las personas protagonistas, los preliminares son para estas personas importantes como el acto mismo y es que muchas veces los preliminares es la base del próximo acto, por lo tanto, naranja nos potencia toda esa parcela. El amarillo, amarillo es un estimulante natural de las emociones, algunas personas opinan que a quienes les gusta el color amarillo con, eh, consienten los deseos de su pareja y a veces reaccionando de una forma pasiva... ...y sacrificando su propio deseo... ...pues para todas aquellas personas... ...que el amarillo forme parte de lo que serían... ...vuestras parcelas de... ...de la vida sexual... pues ser conscientes, si no lo habíais pensado... ...pues intentar pensarlo a día de hoy... ...el blanco rompe con las condiciones adversas e incrementa la fe espiritual. Quienes erigen el blanco son un poco a uh, personas puritanas y les cuesta gozar de la sexualidad. Suele ser tímidas e inocentes estas personas, no les gusta que les miren cuando están desnudas y también suelen controlarse de, de, demasiado a la hora de, de estar teniendo una relación sexual. todo el blanco yo creo que en la ropa interior No se lleva, ¿verdad? La verdad es que a mí no me parece que sea un color bastante erótico. Vamos, que me parece que es como dentro de lo que sería la propia ropa para, para despertar la pasión, Bueno, igual un sujetador, pero lo que sé, no sé, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta el blanco a mí. Eh lo que sería esta parte, el azul nivela los grados de ansiedad y controla aquellos ataques de atracción sexual obsesiva. Aquellas personas amantes del azul son maravillosas compañeras en el sexo afectuosas y sensibles con las necesidades de la propia pareja de la que me lío de la propia pareja hacer el amor es para estas personas un arte donde se desempeñan elegantemente el celeste manectiza el entorno a las personas trayendo estados de paz yo Me estoy debatiendo ahora estoy pensando en el color que tengo yo las eh, de las paredes de mi habitación Y bueno, estoy viendo algunas algunas cosillas que no os las voy a contar, me las voy a quedar para mí, para mi interior. Violeta es el color de la transformación de las emociones negativas por excelencia. Quienes gustan el color violeta se consideran demasiado sofisticadas para aceptar a cualquiera y por tanto pueden... Prade, pues pueden parece muy que me lío pueden parecer personas presuntu presuntuosas eh, a una primera instancia la verdad es que bueno aquí estoy leyendo cosas que nos eh, están llevando a, a reflexionar porque también aquí cuando estoy en hecho con reflexiono mucho el rosa integra amor con la pasión erótica en un vínculo quienes prefieren este color son personas inmaduras en el campo sexual el verde Logra la calma total, quienes apuestan por dicho color son personas inocentes y frescas en el comportamiento sexual. El marrón se puede utilizar para concretar una relación sexual, quienes se apuestan por este color son sensibles y personas cálidas, románticas y siempre piensan en historias fantasiosas. Creen que el sexo solo es posible cuando hay amor y el negro pues cancela lo negativo. La verdad es que tiene una habitación marrón, ¿no? Bueno, oye, perdón por todas las personas que tengáis habitaciones marrones, pero es un color que yo descarto bastante en mi vida normal, por lo tanto no pinto una habitación marrón, ni ni ni ni loca, ni loca ni loca. Así que esto os puedo contar un poco sobre los diferentes colores y su repercusión en nuestra propia vida vida sexual. Así que ya sabéis, jugar con los colores, elegir pues colores de estos que sean un poco vivillos, ¿no? Pues que os den un poco de vida, escoger pues y las sábanas rosas, o, o sea, rosas, perdón, las sábanas rojas, o las sábanas eh, naranjas, o las sábanas azules, y bueno, porque ya lo de pintar la habitación, quien quiera y quien se esmere, pues también puede coger la brocha y dale que te pego, pintar la habitación de nuevo, y sobre todo... Aquí es analizar, observar, detectar si se producen alteraciones, si no se producen y un poco tenerlo todo presente. Tenerlo presente porque al fin y al cabo lo que hacemos muchas veces es intentar buscar la manera, la estrategia de nuevas, nuevas posibilidades para mejorar o para intentar hacer de nuestra vida, pues una vida más plena, una vida más llena de novedades y una vida, so una vida sobre todo con más goce y un poco más más eh, avivarla, que la vida sexual, ya sabéis como decimos muchas ocasiones en... no tiene por qué ser siempre compartida la vida sexual con una persona misma es maravillosa y esa también es la que hay que cuidar mucho, que siempre nos estamos centrando en cómo será mi vida con este o cómo será mi vida con la otra? Pues no, señores y señores, también es un buen momento para tener una buena vida sexual con una misma o con uno mismo, ¿por qué? Porque somos las personas con las que vamos a pasar el resto de nuestra vida, por lo tanto esmeremos nuestro, sacrifiquemos nuestro esfuerzo y sobre todo dediquemos tiempo a saber lo que nos gusta, innovar, excitarnos y a estar ahí y después ya compartiremos, así que esto ha sido toda esta semana, elige el color adecuado, elige el color que te vaya, ya sabéis, los colgaremos, a ver si podemos colgarlos en el Facebook. Y al fin y al cabo, pues todo esto puede ayudaros. Así que todo lo que ayude, fenomenal. La vuelta del año ya 2015, más sobre sexualidad para seguir adelante, para seguir disfrutando y sobre todo gozando. party too sexy for your party no way i'm disco dancing <laughs> los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar somos el viento que baila y que canta si estamos juntos somos huracán no estamos de paso no somos fracaso no estamos de paso no somos fracaso Permiso para ser libre si yo estaba allí cada palabra sentí el 12 de marzo en Distrito Federal esperanza y abrazo libertad y dignidad no estamos de paso no somos fracaso no estamos de paso No mostrar caso solo he venido a darte mi abrazo y mismo me voy solo he venido... yeah seguimos 9 y 4 minutos el tiempo, vuela, vuela aquí los estudios de Barrioza y Ratia no sé, como colgábamos antes en el Facebook cuando nos interesamos por nuestros nuestras oyentes nosotras mismas nos volvemos más interesantes, o oh, eso creo yo. Así que estamos muy interesadas en saber qué es lo que queréis, que os gusta, qué no os gusta, todo, todo, todo. Facebook, correo electrónico, encantadísimas de poder teneros ahí presentes. Y esta semana ya decíamos, recordamos aquí en Ni Más Ni Menos a una cantante que me gusta, y últimamente me gusta porque también he cantado alguna de sus canciones muy chulas y es Ni Más Ni Menos que Luz Casal. Y esta chica nació el 11 de noviembre de 1955 en Baimorto, en a coruña A los seis meses de edad, la familia se trasladó a Asturias. Gran Asturias, me encanta Asturias, una de mis zonas preferidas aquí de la península cursó estudios en el colegio eh, de navilés y su familia tr se trasladó a Gijón y es allí donde hace su primera actuación pública ante más de 50 personas en el escenario muy grande y vestida con un traje muy plateado decidió dedicarse a la música y comenzó a estudiar solfeo piano y ballet Check my Poco a poco comenzó con la avanza de Los Fannys, un grupo de rock dedicado a terseonar y también cantó en un grupo familiar. Recorre Asturias pueblo a pueblo, Algo de León y algunas localidades de Galicia y llega a Madrid con una maqueta... Cada una, cada una de las compañías discográficas de la ciudad para que pues poco a poco vaya teniendo suerte se matricula también en el conservatorio y comienza poquito a poco a adentrarse más y a prepararse más en el mundo de la música en el año 84 publicó Los ojos del gato y actuó por toda España y volvió a estudiar música, piano y conjunto coral Ay, que se nos está metiendo por ahí alguna historia de estas que ya sabéis que a veces tenemos por aquí, por allá, por allá, por aquí... Y la verdad es que no tengo ni idea de dónde viene Pero ya la he quitado, así que fenomenal Estas son las cosas del directo, es lo que pasa, que no pasa nada Porque somos humanas Y estas cosas, pues eso, por lo dicho Que pasan, que todo sea como que se te meta Una cancióncilla una palabroca Y de alguien por ahí, pues no pasa absolutamente Ni viniente Por lo que decíamos, que comienza A triunfar poco a poco Y al final va teniendo Un nombre en este mundo De la Música La época de mayor éxito comercial de su carrera fue en el año entre el 89 y en el 91. Luz Casal tenía ahí una parcela importante en los diferentes escenarios de la música y canciones muy famosas de ella como... Te dejé marchar, loca. A mí esta de Loca me encanta, me encanta. Es como coge el micro y dale duro. También el tren, una señal y sobre todo la canción de No me importa nada. Mira, esta hace mucho que no la que no la he escuchado. Bueno, pues convirtieron eh, las eh, la, lo más importante de ella en el mundo de la música porque poco a poco le fueron dando le fueron dando prestigio, le fueron dando nombre y al final pues consiguieron que ella estuviese ahí, tuviese además eh, una parte importante y la gente pues la cantase, pues a verla los diferentes conciertos. Sí que es verdad que esta música está En el año 2007 fue operada de un cáncer de mapa, de de mapa, perdón, de mama y el 20 de junio comunica en su página web que ha superado la enfermedad y aparece su nuevo trabajo Vida tóxica puesta a la venta el 21 de noviembre. Nos nos arreglaremos mucho, fue una luchadora, consiguió vencerlo y al final está ahí dando caña y dando Todavía a día de hoy porque el 29 de noviembre publica también La Pasión, un álbum con 13 canciones en el que rinde homenaje a diferentes figuras de El Bolero. El 17 de mayo del 2010 comunica en su página web que aplaza la gira de presentación La Pasión para ser intervenida de Un Nuevo Cáncer de Mama y el 20 de enero de 2011 reanuda la gira de La Pasión. Será en noviembre ese mismo año cuando lance recopilatorio La Un ramo de rosas y el 26 de noviembre de 2013 producirá su nuevo álbum, Almas Gemelas. Así que toda una chapelduna, esta luz casal, que nos encanta tu música, que estamos ahí, que estamos deseando cantarla, sea ¿eh? donde sea, que al final forma parte de nuestra melodía, de nuestra sintonía, que estamos ahí y que sobre todo nos alegramos mucho que toda esta parcela de su vida más enfermedad, de toda esa parte pues que ella haya sido capaz de vencerla y sobre todo que siga adelante, que siga haciendo música que sabemos que le gusta así que Luz, un auténtico placer tenerte en nuestros oídos a la vuelta, más vidas pasadas, presentes, personas que están todavía aquí, que se fueron que están presentes y que nos alegran, que nos gustan y que forman parte de nuestra vida ¿y a ti cuál te gusta? ¿quién te gusta? ¿te gusta alguien? pero no alguien en plan de la panadera de tal sino alguna persona que esté ahí, ya sabes, cuéntanoslo y también nos quieres contar quién te gusta en tu vida diaria, pues también aquí estamos sujetas a todo lo que nos llegue, por lo tanto ya sabes Facebook, correo electrónico, todos los medios abiertos para ti, a la vuelta más, más recuerdos, vidas pasadas vidas presentes, vidas futuras todo ello, ¿por qué? porque es importante recordarlo y tenerlo ahí que nos alegra y que nos da momentos de plenitud check my pulse if I'm living find time to be alive The breeze the water I feel better There's no way I'd rather pass time Is there something else supposed to do <laughs> Continuamos 100.8 Radio Serratía. Estás escuchando ni más ni menos que qué? Pues El Choco, ya sabéis, un programa o magazine de entretenimiento que intenta Trasladar diferentes cuestiones del mundo Este mundo que nos rodea Social, humano, psicológico Todo él Que forma parte de nuestro día a día Pues aquí intentamos un poquito tener esas parcelas Y también una sección para qué Para que busquéis cosas interesantes que hacer Desde aquí os lanzamos propuestas Y también es una sección abierta Para que todas aquellas personas que deseen contar algo Que estén ahí en auge Pues que ya sabéis que podéis venir aquí A los estudios de Barrio Zahirratía Y estaremos más que encantadas de daros voz Y que podáis transmitir lo que consideréis más oportuno a las personas que están ahí al otro lado Que aprovechamos para lanzar un saludo a toda esa gente que está ahí escuchando y siguiendo el Choco ¿Y cómo tenéis la parrilla de este pueblo? Madre mía, cargada de diferentes actividades para disfrutar a lo largo de estas navidades, de este mes de diciembre que bueno, que no es que todo diciembre sea navideño, pero hay muchas de las actividades que están encaminadas hacia esa parte, esa parte del año que ya llegan enseguida el turrón, el otro día me alegre mucho porque vi bueno, no es que no haya descubierto nada porque seguramente que está ese turrón desde hace muchísimo tiempo, pero había ni más ni menos que un catálogo de esos que te llegan de los supermercados, turrón del Lim Y yo digo, con lo que me gustan a mí los bombones, un turrón tiene que estar riquísimo Así que a ver si me acuerdo un día de estos y compro una tableta para disfrutar de las navidades Acompañada de ese rico chocolate, que además si luego vemos la suerte que tenemos de comer chocolate Por todos los beneficios que nos aporta, pues vamos, me voy a poner del link que me va a dar hasta hasta gusto Bueno, ¿qué tenéis por aquí? Ni más ni menos que diferentes actividades tendréis Diferentes actividades, concretamente, pues todas aquellas relacionadas con el Olencero y también con la Cabalgata de los Reyes en los días señalados, tanto el 24 de diciembre, Olencero, por aquí, por el en el parque cerca, que vais a ver eh, las diferentes la cabalgata, salid con el olenchero que está ahí dispuesto a traeros muchos mucho regalos o bueno, poquitos y buenos, los que los que pueda, los que se pueda permitir y también está la cabalgata de los reyes que va por los diferentes recorridos de la calles de berriozar esto será la noche del 5 de enero actividades infantiles, talleres y juegos en la ludoteca, que podéis tener la entrada de 9 a 9 y media y salida de 1 y media a 2 la inscripción son 5 euros y todavía hay plazas libres así que para todos aquellos chiquis que les apetezca tener esa parcela y que los Aitas y las Amas se lo puedan permitir, pues ya sabéis, poneros en, en, en contacto para que podáis inscribirles. Un teatro muy importante, bueno, muy importante, no, muy interesante, que me parece que yo he visto otros teatros de esta compañía, que es ni más ni menos que Iluna, que es este año el de Cuento de Caballeros. Otros años han hecho el Cuento de Detectives o el Cuento de de piratas hicieron el año pasado que es ni más ni menos que las aventuras de de ana montaña es una niña en la cual pues es muy muy entretenido la verdad es que merece la pena si os lo podéis permitir cuando va a ser este teatro pues ni más ni menos que el domingo 28 de diciembre una primera función a las 5 y una segunda función a las 7 en las entradas en la taquilla será aquí en el auditorio de berriozar y La taquilla, 5 euros. Y para las personas que las quieran comprar en anticipadas, en colectivia.com, 3 euros y medio. Así que merece la pena. La verdad es que si lo podéis permitir, pues ya sabéis, estar aquí. También tendréis por aquí concierto el Día de Navarra, el miércoles... Ah, pues no, que esto ya os ha pasado, perdón, que se me va a mí un poco la, la olla con todas estas historias. Y bueno, también queríamos comentaros que en el auditorio habrá Eh, también el día 2 de enero, ya hablamos del año que viene, pero bueno, merece la pena porque vamos a estar, vamos a estar diferentes representantes de lo que es la radio, estará mi compañero y mi compañera Xavi garasi presentando el programa, por ahí purulando, que será el magazine de que lo estoy intentando buscar aquí en el papel, pero lo he visto antes, está, estar está, no sé dónde está, pero estar está. Tiene que estar, pero no lo encuentro. No sé si me he cogido aquí alguna agenda equivocada o se me está midiendo un poco la Aquí no, perdón, aquí ya lo he encontrado Magazine Especial, viernes 2 de enero Será a las 6 en el auditorio La entrada libre Organizamos nosotras la radio Berrioza y Herratía Sabi, Garasi, Álvaro No sé si algún otro compañero o compañera van a estar por allá Os animamos a todas las personas a que vengáis Van a ver diferentes entrevistas A diferentes colectivos aquí de lo que es el pueblo Por tanto, pues está un rato a gusto Y así, pues bueno, pues nos veis Estáis ahí agústico y pues pasáis Un rato entretenidas Y entretenidos y esto sería un poco así lo que más destaco también tenéis bastante esquí de fondo de, de lo que sería en Belagua los diferentes sábados y domingos de enero la salida pues es prontito a las 8 menos cuarto y se regresa a las 7 y media y entonces pues aquí se ve un poquito las edades se puede eh, apuntar en el 948 30 31 636 y preguntar, informaros de qué trata, de qué va y sobre todo, pues si os apetece este año esquiar, pues apuntarse y allá a deslizaros por donde por donde os dejen. Esa es una parte de la programación en este pueblo, habrá muchas más cosas, llega la Navidad, llega el turrón, llega los diferentes los villancicos que muchas ocasiones son un rollo, pero bueno, hay que buscar los buenos, los interesantes, los que nos dicen algo positivo, esos viancicos, no hay el mal, cada cual el que le guste, que llega la Navidad, las actividades, diferentes cuestiones, ahí para hacer, para para poder tenerlas presentes, por lo tanto, os animamos a que decidáis, ya sabéis que seguro que también habrá en Iruña, pues estará la feria de Navidad, que se puede ir a echar un ojo. También tendremos diferentes teatros actuaciones las castañas ricas que todavía este año no me comieron una castaña y tengo ganas de comprarme un cucurucho de castañas y de disfrutar de un paseo por por la vieja por la vieja iruña que la vieja iruña es muy bonita y sobre todo ahora pues en esta época pues a mí me gusta mucho yo también entiendo que haya mucha gente que la navidad no le guste al fin y al cabo la navidad pues es una parcela de nuestra etapa de vida bastante consumista que se incentiva muchísimo hacia esa parcela pero bueno también podemos darle la a intentar verla desde otra, luego también hay mucha gente que le gusta la parte religiosa, porque al fin y al cabo todo va en unión, a mí por lo que es lo religioso pues tampoco es que me ni fu ni fa, no, la verdad es que más fu fu fu, no me, no me interesa en absoluto, me gusta la no sé, el ambiente que al final es un poco como contradictorio, no porque te gusta si no te gusta la religión, pues no sé, me gustarán las luces, me gustarán las decoraciones, me gustará un poco el ambiente que se genera toda esa parte, entonces pues esa es mi opinión, esa es mi versión, esa es lo que yo... Pero aquí os animamos sobre todo el 2 de enero, os esperamos en el auditorio aquí de Berriozar, queremos ver vuestras caras que estéis ahí compartiendo ese rato con nosotras, con la parte de la gente que estamos aquí en Berriozar y Ratía para pasar un buen rato, para disfrutar... Y, y para, para Pues allá, para aplaudir al nuevo año El año 2015 Que tenemos que pensar en esos propósitos Que yo llevo todo el día pensando en los propósitos Para el año ya que viene Y este año he decidido Además año pasado estuvo por aquí Silvia silvia Galarreta, nuestra psicóloga favorita Que suele estar por aquí y que la esperaremos seguramente Que a principios ya del año 2015 Que estuve hablando con ella, que tiene muchas ganas de pasarse Así que Silvia, estás invitada pues nos comentaba que muchas veces con los propósitos del año nuevo es mejor y más y más productivo plantearnos mínimos bastante escasos y cumplirlos que no plantearnos 25, que es lo que solemos hacer y que al fin y al cabo es unos son, son objetivos inalcanzables porque Depende, bueno depende, pero tenemos tantos tantos que al final nos descentramos y no llegamos a, a tenerlos presentes Por lo tanto, pocos y buenos y así a disfrutar de todos ellos Por lo dicho, disfruten de estos días, elijan lo que elijan, elijan lo que les apetezca Y sobre todo, intentar pasar unos buenos días acompañadas de lo que podamos, de como podamos y tirar para adelante a la vuelta de las navidades aquí en la sección de Tu Choco más temas para seguir indagando y espero tener por aquí visita que quiera ser entrevistada en los estudios de Bergueza y Herratía estamos haciendo nuestros contactos clin, clin, clin, clin. así que nada, lo dicho mucho más en el año 2015 Y esta sintonía tan relajante nos traslada al choco del bienestar. Y esta semana vamos a hablar de los beneficios que provoca para nuestras emociones ni más ni menos que el chocolate. Y es que muchísimos estudios realizados demuestran que el chocolate, el mejor, el chocolate negro, o que contenga al menos un 65% de... Mmm, de tiene una gran cantidad de antioxidantes por ello podemos encuadrar este alimento dentro de los más beneficiosos para nuestra dieta y salud por lo que se olvidan es de comentar y más tarde hablaremos detalladamente que es el enemigo de la depresión y los estados de tristeza cuando se generan por falta de descanso o simplemente cansancio o bloqueo emocional a continuación pues os vamos a contar cuáles son estos beneficios tan importantes, emocionalmente saludables, de lo que son la ingesta del chocolate. El chocolate positiviza y refuerza el estado de ánimo. Aquí eh, varios estudios demuestran que el placer... ...puede mejorar de una forma muy efectiva nuestro estado de ánimo... ...porque estimula la actividad neuronal en las zonas del cerebro... ...relacionadas con el placer y la recompensa... ...debido a su constitución en aceites grasos... ...como son el ácido palmítico y el ácido esteárico. También ayuda a prevenir el cáncer a vivir más tiempo y también disminuye el estrés la presión arterial gracias a un estudio alemán se descubre que de comer chocolate puede ayudar a disminuir el estrés sí sí así que mmm, en esos momentos de estrés laboral hay que tener bien preparada una tableta de chocolate porque eh, tiene eh, al final eh, una parte de sus nutrientes que produca, provoca como una especie de relax y también sirve como alimento para nuestro cerebro El trabajo mental, al igual que el físico, consume una parte importante de los nutrientes que ingerimos, especialmente la glucosa. Además, el chocolate negro es una gran fuente de hierro, elemento que facilita el transporte de nutrientes a los músculos. Es que en muchas ocasiones, a mí cuando me toca estudiar, cuando tengo que estar redactando, cuando tengo que estar escribiendo grandes momentos en, durante periodos largos de tiempo, pues en esos momentos... Mi cuerpo, no sé si será algo... Me pide comer cosas de chocolate. Necesito tener esa parte porque me lo pide no sé el cerebro o será mi mente o no sé qué es exactamente pero sí necesito comer para poder estar eh, para poder estar ahí para poder estar más en activo para poder estar más concentrada o quizás sea una simple excusa para comer chocolate porque me gusta pero no sí que es verdad que facilita y que además está está ahí y además eh, tiene tantas propiedades que no quiere decir que lo consumamos de una manera sin nada, venga, compremos tabletas de chocolate eh, sin más ya que pues eh, también tiene bastante, una hay que tener un control de lo que es, lo ideal es tomar entre una o dos onzas al día, de esta forma se puede beneficiar una persona de los beneficios ...y además pues tener un rato de placer... ...así que yo creo que al final... ...no pasa nada, que no pasa nada... ...que nos tenemos que tener la vida un poco más libre... ...no tener tantas... ...restringirnos tantas cosas que luego al final... ...si no nos las comemos, no las va a pedir... ...todas de golpe y porrazo... ...y eso sí que va a ser peor el remedio... ...que la enfermedad... ...así que ya vemos que puede tener esa parte que... Eh, ...refuerza el estado de ánimo... ...ayuda a vivir más tiempo... ...disminuye el estrés sirve, alimentar nuestro cerebro por lo tanto yo creo que podemos permitirnos comer unas cuantas onzas de chocolate para estar mejor, para estar más en activo y tenerlo presente ahí, en nuestra propia vida, pues sí así ya saben ustedes, a comer bien de chocolate estas navidades y todo el tiempo que necesiten A la vuelta, más consejos para seguir adelante en este nuestro viaje de conocimiento y de crecimiento personal en búsqueda la búsqueda de nuestro propio bienestar, que es algo que tenemos ahí y que, sobre todo, tenemos que cuidarnos, valorarnos y estar presentes para nosotras mismas en todo momento. <risa> Chicos, señoras, señores, llega el momento de despedirnos, 9 26 minutos y aquí el Choco finaliza su martes, este martes día 16 de diciembre. Pues lo dicho, nos vamos a ir unos días de vacaciones. El Choco descansa estas Navidades a la vuelta, ya en la siguiente semana, lo que sería todas estas fechas navideñas, concretamente. Vamos aquí a estar con vosotras y con vosotros. Estaremos el martes día 13. ¡Martes y 13! ¡Ay, madre mía! ¿Lo que nos va a traer este día? Bueno, pues este día, año nuevo, vida nueva, otros años. Estamos aquí acompañándoos dandoos consejos, pero con todo lo que ya os hemos dicho en otras ocasiones, tenéis suficiente. ¿Para qué? Para llegar a un nuevo año, una nueva etapa de vuestra vida, que al fin y al cabo, pues bueno, los años son años, los cambios se pueden hacer desde ya, es como una excusa para ponernos en acción, es como el lunes, parece que es el día más importante para hacer los cambios que nos proponemos, cada cual decide, pero lo dicho, que yo os deseo muchísimas... Cosas buenas, que os traiga este nuevo año, este 2015, que os cargue las pilas, que seáis muy felices, que disfrutéis de estos días, que a quien no le guste, pues que lo pase lo mejor que pueda, que yo entiendo que las navidades son a veces un rollico para muchas personas, pero será lo que se pueda, para las que salgáis en Nochevieja, para los que salgáis, pues que disfrutéis un montón, para todas las personas y que volveremos con las pilas cargadas en este nuevo en esta nueva etapa que a todas las personas que tengáis algo que comentarnos pues ya sabéis que estamos encantadas de que lo hagáis por medio del Facebook o por medio de el correo electrónico y poco más que decir que es un auténtico placer que Choco también necesita un poquito de descanso, un poquito de relaxing que nos vamos de vacaciones, que os esperaremos con los oídos, espero vuestros oídos bien abiertos a lo largo del martes 13 y que os esperamos sobre todo el día 2 de enero en el auditorio para disfrutar de lo que se os vaya a ofrecer desde allá, así que poco más que decir, que un mucho muy grande, que ya sabéis, una servidora al habla miren, y quien lo ha dicho un año nuevo, vida nueva, disfruten muchísimo y que sean muy felices, sale mucho et agur! times.